Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. La del gobierno, yo me quedo tranquilo si leo el, los argumentos de Rosati, Rosati es la donde habla, primero de reconocer la inhumanidad, de los delitos cometidos de la por la humanidad eso no se pone en duda no se pone en duda la retaguardia Comienza Otras Voces, Otras Propuestas.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 Bien, hoy con una agenda cargadita, ¿eh? Sí, Me parece, sí, o no pasa nada o pasa, de, pasa todo. de todo. pasa de todo, y sí, sí. Eh, nosotros vamos a romper algún esquema, porque seguro que no tenemos la televisión prendida, pero seguro que hoy todos los canales de noticias, todo desde la mañana, y hoy que ya hubo sentencia, están hablando de la condena a perpetua a Farré, ¿no? Uh -huh. El famoso eh, asesino que mató a, a su esposa, ¿no? Sí, adelante sí. Adelante de... De sus abogados y demás. Nosotros no vamos a hablar de Ferrer. Vamos a hablar de otras sentencias, de otros juicios que para nosotros son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 de la retaguardia.com.ar y am 690 y ya estamos comunicados con alelí acuña ella es eh, colega compañera fotógrafa de la agencia de noticias pelan y eh, aquí con mi compañera rosaura barleta a ...Alelí lui angio te saluda eh, vamos a interactuar un poquitito en general nos interesa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 con una trabajadora de prensa, mujer que está ahí con su cámara y viene un hombre, ¿no? que es un oficial de policía, pero viene un hombre armado y también hizo lo que me hizo y si me hizo lo que me hizo, la acción es repudiable pero también lo que repudio es la contención por supuesto del Ministerio de Seguridad y el guiño de, del gobierno de Mauricio matriz porque todo esto, él lo hizo totalmente tranquilo en, el otro, en la otra mano, del aerosol, en la mano de la aerosol Eh, eh, ...tenía bajo el brazo la escopeta y el otro llevaba un cigarrillo... ...después de que me roció, en el video se puede ver que... ...sigue sí, jugando el cigarrillo tranquilamente. Uh -huh. ¿Hablaste con otros medios sobre esta situación? Sí, esta mañana estoy hablando con Víctor Hugo... Eh, ...con una radio Voces de La Rioja, que me llamaron... ...en un van a llamar de okay. Chaco... ...y también Javier Romero, que es un gran compañero del de, de camino... ...hemos trabajado en el diario Crítica de la Argentina...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 Eh, graficar la nota. Uh -huh. ¿eh? Digo porque avisa, el que avisa a nuestro ahorrador. igual vamos <risa> a citarte, claramente. Eh, es que hay una pregunta, eh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 Gracias Aleli y suerte con la charla. Chau, bueno, chau. muchísimas gracias Rosaura por estar siempre. Gracias. No, por favor. Saludos a Fernando, no sé por dónde andará. Le mandamos. Pero no, este fuera, programa no, no. existe desde que tengo 15 años, porque a Fernando lo conozco desde <risa> estos tiempos, a ver, desde los 14 que lo conozco, sí. <risa> ah, bueno. Muy bien. No, sí. bueno. Viejos abrazo. amigos. <risa> sí, sí, sí. Abrazo enorme. Dale, chau, abrazo, chau. gracias Rosaura.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 de be malo un amor hermoso y un pirata bravo Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba el mundo al revés. Todas estas cosas sabía una vez cuando yo soñaba ...un mundo Bien, y escuchábamos a Paco Ibañez, ¿no?, en un tema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 Y algunos no llegamos a ser genios, aunque seamos descendientes de catalanes. Bueno, eh, vamos ahora, eh, tenemos a Fernando Tevele. Eh, invitado de lujo. Invitado de lujo. Viene desde lejos. Viene desde muy lejos. Es un chiste muy alto, Tevele. Para <risa> nuestro programa. No, porque queremos, bueno. iba, eh, charlamos sobre dos juicios hoy, ¿no? El de la sentencia... ...de los policías la Metropolitana... ...y el, el inicio del juicio a Quique Lescano... ...y este a Ezequiel... Eh, ...este chiquito... ...Ezequiel Blanco. Blanco... ...y Fernando estuvo en la... ...en el inicio de, no. del juicio... ...bueno, o que cuente por qué no pudo pues estar... Estuve. ...estuvo, estuvo... estuvo ¿Cómo? ...vos estuviste, sí, pero sí, bueno... Sí, ...en un pasillo, también. en un pasillo. No, que cuente... ...Natacha eh, también no estuvo... Natacha también estuvo, bueno... Eh... Eh, ...que cuente, que pasó, por qué, cómo fue la cosa...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 que será en torno a esto que estamos contando, pero lo que queríamos contar era lo que sucedió allí, sabemos que declaró Angélica orquiza nos hubiera encantado saber qué dijo, sabemos que declararon policías convocados por la defensa, nos hubiera encantado saber qué dijeron, vecinos que escucharon los disparos, queremos saber, queremos ¿Y contar. Y acceso a los audios que me imagino que deben de grabar, el tribunal lo debe de grabar el, el, el juicio. Sí, vos decís.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 caldeados uh -huh. eh, es cierto que cuando una audiencia está comenzada no se puede abrir la puerta para que ingrese a alguien mucho Finalmente menos pudo igual sí, ¿no? sí. Eh, mucho menos si alguien es no la cortiña que va a despertar este no sé miradas y aplausos quizás eh, entonces él tuvo que esperar bastante tiempo afuera eh, nosotros registramos ese momento en un video que está en el facebook eh, de la retaguardia o en el mío no me acuerdo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 Seguro. ¿Quién le va a sacar un lugar a familiar? Bueno, Pero la claro. cuestión no era sacar el lugar a eh, Por último, ¿cuándo sigue el juicio? Eh, el 13. El 13. El 13 es la, la próxima, próxima y después hay otra más que creo que es la semana siguiente. No tengo acá. Una semana esperando. Sí, me ¿Cuánto pasó? duró más o menos la audiencia hoy? La audiencia hoy terminó cerca de las 17. Creo que era la hora que estaba pautada. Ah. Y comenzó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 luchando para defender nuestro puesto de trabajo. Eh, digamos eh, que, vos decís, eh, Crónica, el dueño que es el Grupo Elmos. Exactamente, que estamos hablando del diario Crónica, Crónica TV, eh, y el diario BAE Económico. Eh, y también son propietarios de Baza Salud, que eh, bueno, es una empresa de otro rubro, pero que también tiene un área de comunicaciones. Nuestro planteo, bueno, primero pronunciarnos en contra del cierre,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 que, que estamos perdiendo nuestra fuente de trabajo, nuestras familias. Y bueno, apelamos a la responsabilidad social de la empresa. ¿Cuántos trabajan, de... eh, Tomás? Somos 14 compañeros los que estamos quedando en esta situación. 14. Sí. Tomás, eh, más allá de que no, no eso no implica que pongamos las manos en el fuego por la promesa, ¿pero ¿se, eh, les, les garantizaron algo en relación a la continuidad laboral? Bueno, la empresa plantea que, que sí. va a haber... Este, estivos y que eh, o sea que que, que quieren negociar una cifra, es decir, que claro, ni siquiera harían claro. el de lo que corresponde. Ahora, eso perdóname, eso se aducen que hay alguna quiebra, situación de crisis económica para cerrar, no plantean que decisiones eh, editoriales. Eh, no, pues plantean que la empresa está en una situación económica complicada eh, que, y, que, y, que, y se quejan de que el gobierno no les da pautas.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 la, la, la empresa acaba de comprar la totalidad en Grupo Crónica TV. Mm. Creemos que que, bueno, que que se puede hacer un esfuerzo para, para dialogar y que los compañeros podamos ser reabsorbidos eh, en, la, en, en los distintos medios del grupo y de esta manera para evitar problemas de trabajo. Y esta es la prioridad de hoy. Eh, y bueno, hasta ahora no hemos recibido respuesta positiva.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 Este, pero, no, no, fue, fue sorpresivo y eh, Tomás, dos cosas eh, Hubo hoy temprano una conferencia de prensa del Cipreva Sí ¿No? Tratando Porque yo lamentablemente no pude acercarme Por ahí tenemos alguna información para dar Sí, no, le, realizamos una conferencia con pero, la más... ¿Por el, eh, la jornada del jueves? Exactamente, la cual... Eh, Planteamos nuestras consignas en contra de los destinos, planteando que sin trabajo no hay libertad de expresión. Nosotros vamos a estar movilizando con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Estos es los sindicatos de todo el país que están aditivos a la, a la FATPREM, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, los compañeros del sindicato del Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, Ticinan. Sí. Eh, en fin, de todo el país movilizándonos eh, desde el obelisco nacional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 con la paritaria trucha que firmó la URBA, que es un sindicato que no representa a nadie, la Unión de trabajador de Prensa de Buenos Aires, que los trabajadores eh, en nuestras asambleas eh, de, de, en todo el gremio, en la capital federal eh, repudiamos el acuerdo en I020% en tres cuotas, la última en enero que, que ha firmado la URBA a espaldas de los trabajadores y vamos bueno, a seguir luchando y, y, y me parece lo más importante es este salto en conciencia que es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 Claro, a veces entramos al sitio, a la cuenta de Twitter, es un poco fantasmagórico, pero la verdad que no, no tienen ningún enraizamiento, ni, ni afiliados, ni ninguna persona que públicamente defienda a la UTA, por lo menos en el gremio de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es realmente una, una cáscara vacía que mantiene una estructura burocrática que le permite decidir su fluctuante de, de la personería gremial y, y, y bueno, ser los que están sentados ahí en las paritarias, pero...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 Y, y bueno, peleando por defender las fuentes de trabajo Bueno, así vamos a estar el jueves Después de el inicio del curso eh, A la mañana a las 11 Que vamos a estar por ahí por el sindicato y Ah, muy bien, bueno que puedas, que puedas asistir así Y después es. si podés ahí informar los oyentes de, de, de esta importante experiencia de formarse De poder discutir en el oficio En el marco de la organización sindical sí, sí. Interesante. De acuerdo, bueno Tomás un abrazo y estamos en la pelea ¿eh? Bueno, gracias Un abrazo grande y estamos en contacto Chau Tomás chau. Chau, chau. Bueno Estás escuchando otras voces, otras propuestas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 Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 Radio, una radio como a vos te gusta.